d o s c o r t a d o s p r o d u c c i o n e s c o m Es momento de que comience la vidriera, la sección donde este humilde servidor, el hombre de a pie, se frena de vez en cuando caminando la ciudad de las diagonales y encuentra algo interesante en las vidrieras, por supuesto, o en los expositores, en los cajones, esos viejos de las librerías. Y en el día de hoy les traigo 10 libros. Escritos por músicos. Pero ojo, no son biografías sobre músicos, sino que son músicos en faceta literaria. El primero de ellos es el famoso Boris Vian, este casi artista maldito francés, que fue músico de jazz, escritor y crítico, entre otras cosas. Una personalidad bastante compleja,、eh, muy polémica para su época y lo sigue siendo hasta el día de hoy. De hecho, Andy Chango. Le rindió, entre otros, ¿no? eh, un disco homenaje con su nombre. En el caso de Boris Vian, escribió Los Forjadores de Imperios, que es una obra de teatro del año 1959. Tiene unos tintes medio surrealistas, s obviamente hay que ubicarse en la época,、eh, y una cadencia muy yacera. Una verdadera obra de teatro muy original, escrita por un no dramaturgo, alguien que no era del palo de teatro, y la verdad es muy buena. En segundo lugar, tenemos a Leonard Cohen haciendo Los Hermosos Perdedores del año 1966, que es una novela. De hecho, hay que tener en cuenta que Leonard Cohen fue escritor y muy laureado, incluso antes de ser músico, que también le fue muy bien. En tercer lugar, tenemos al flaco Luis Alberto Spinetta, que escribió Guitarra Negra en el año 1978. Es un libro. El único que escribió e l Flaco en toda su vida que tiene poesía surrealista. Es famoso porque Spinetta, aun a pesar de que en sus letras se podría haber tranquilamente vertido en, algún, sus letras se podrían haber vertido en algún libro, le escapaba un poco a la faceta meramente literaria, es decir, sentarme y escribir un libro. Así que Guitarra Negra es el único registro que quedó de él del año 1978. En cuarto lugar tenemos a Nick Cave. q u Escribió e Y el asno y el asno vio al ángel del año 1989, que es una novela. Para los que no lo saben, Nick Cave fue un tipo que, en la música con The Bad s e e d s o sea, las malas semillas, hizo una música bastante original, para algunos bastante controversial por sus letras, por la música misma, la, la composición musical. Pero que, como todos los grandes artistas, no le ha importado el blanco y el negro, simplemente hacía lo que le interesaba. Y en este caso, el libro es del año 1989 y el asno vio al ángel. En quinto lugar, tenemos a Bob Weir, guitarrista de Grateful Dead, la banda pionera de lo que eran las improvisaciones, las jam, las jam sessions en el rock. En este caso, Bob Weir. Escribió Panther Dream, Panther Dream, o sea, El sueño de la pantera, en el año 1991, que es un libro infantil, pero que tiene una gran connotación en cuanto al interés por la conservación del medio ambiente, la relación prudente con el medio ambiente y la forma de lograr una estabilidad, o sea, convivir con la naturaleza de una manera sustentable. Es del año 1991. En sexto lugar tenemos a Tux Di Felatio, cantante de Mago de Oz, la banda española, que escribió Gaia, una de sus novelas, en el año 2002. En este caso, para cualquiera que haya escuchado Mago de Oz, tiene que ver un poco con esa cuestión media fantasiosa, un poco épica, que él vertió en las letras de la banda y también en el libro Gaia del año 2002. En séptimo lugar, tenemos al ex Beatle, si es que es él realmente y no su doble, Paul McCartney, que escribió High in the Clouds o Alto en las Nubes del año 2005. Es un libro infantil también, pero en este caso, Paul McCartney, que ya se había metido en la movilización de PETA y toda la cuestión del medio ambiente, le escribe a los chicos sobre un relato que podría ser tranquilamente una historia común y corriente para los chicos con un mensaje. De conservación y de respeto a la naturaleza. En octavo lugar, y posiblemente el más laureado, el más、eh, bien recibido, con mejores críticas de la lista, que es el libro de Mark Oliver Everett, líder de la banda Eels, E-E-L-S, una banda de rock alternativo. No es muy famosa para el que no esté muy. No se haya adentrado demasiado en lo que es la música alternativa, pero para los que lo conocen, es una banda con un toque particular. Y así también fue su libro, Cosas que los nietos deberían saber. Lo escribió en el año 2008. Y si bien tiene una idea media autorreferencial, de hecho está basado en muchas de sus vivencias que lo llevaron a convertirse en músico y no a ser、eh, un científico como su padre, Hugh Everett, tiene una historia bastante clásica. Pero lo que todos coinciden en las críticas, y eso es lo que más me llamó la atención, yo no he tenido la posibilidad de leerlo, es que hablan de lo brutalmente honesto que se refleja en el libro. En noveno lugar, tenemos a Patti Smith haciendo Éramos unos niños del año 2010. Lo importante de esto es que, si bien tiene una onda media biografía, es muy interesante también para otra rama del arte. Muy muy vilipendiada, muy bastardeada, que es la fotografía, porque en este libro Patti Smith habla de la relación que tenía con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, o Mapplethorpe que falleció hace, hace ya unos cuantos años y que, sin embargo, a Patti Smith le dejó no solo una gran marca, sino el legado posterior en la música y la cantidad de temas innumerables que le dedicó directa o indirectamente a este fotógrafo, también bastante particular, con、eh, técnicas y. Exposiciones bastante también,、eh, si sé que es polémicas. En último lugar, está Tom Morello, ex guitarrista de Rage Against the Machine, ex guitarrista de Audio Slave y guitarrista solista bajo el nombre de The Night w a t c h m a n o El Vigilante Nocturno, que desde el año 2011 escribe Orchid, Orquídea. Un cómic para Dark Horse, que es una compañía norteamericana que ha editado bastantes cómics、eh, famosos de Batman y otros cuantos, que trata sobre un futuro post-apocalíptico y e l rol que debe cumplir una joven prostituta que debe r e b e l a r s e al rol que le determinó o le impuso la sociedad para darse cuenta que, en definitiva, el poder del cambio en su vida y en el mundo está en sus manos. Esta es la sección de la vidriera. Como siempre les digo, debe haber unos cuantos más dentro del mundo de los músicos que se hayan volcado las letras. Este es solo un compendio muy humilde, pero lo que tiene de bueno es que todos estos libros, en mayor o menor medida, los puedes encontrar en librerías o a través de internet traducidos al español, que no es poco. Búscanos en Facebook y en Twitter como Dos Cortados Producciones.